de entre las cosas más este, raras y y digamos revoltosas que hay en el mundo este, se encuentra el internet ¿no? entonces eh, ¿cómo le dices que no? ¿cómo le dices que vuelva? ¿no? ni que fuera tu ex, como para que andes ahí de tóxico diciéndole que regrese al internet pero bueno eh, bienvenidos, buenas tardes, esto es eh, a sangre viva, estamos en la emisión número 91 eh, hoy es la parte final de en donde de, de este poema llamado Endymion de el gran romántico John eh, Keats, o sea, vamos a leer hoy la última parte de este poema, y para recordarles que sí, tenemos algo de música, este tenemos la invitación este de que bueno, en nueve semanas, ya por así decirlo, ocho, o sea, ya sin contar esta, en ocho semanas tenemos el, el programa especial número 100. En el cual vamos a tener un regaladero de libros. Vamos a regalar 100 libros. Eh, vamos a tener un, un especial ahí que pretendemos que sea de 2 horas 22 minutos. Varias personas ya me preguntaron por qué específicamente de 22 minutos. Y yo creo que porque no podrían ser 21. Porque nos quedaríamos cortos. Y no podrían ser 23 porque nos veríamos muy este exagerados. Pero bueno, este pues van a, a ser invitados a participar en ese, en ese programa especial. Y eh, bueno, este últimamente no hemos tenido la cuestión de las efemérides, pero es para darle un poquito más de tiempo a la lectura de este poema de John Keats. Eh, bueno, aquí nos, nos comentan en, la, en el libro una pequeña reseña de John Keats. Nos dicen que el más clásico de los románticos ingleses nació en Londres el 31 de octubre de 1795 Y muere desafortunadamente en Roma el 23 de febrero de 1821. Vivió pues solamente 26 años, pero de los cuales eh, lo, en los últimos 7, por así decirlo, es que hizo toda toda su obra. ¿no? Y bueno, pues aquí nosotros hemos estado leyendo ya, ese es el programa creo que número 8, ya ya por fin la parte final de, de este. Eh, es, es un poema, pero en realidad compone un libro completo. Básicamente si, si ven aquí el libro está separado, Por cuatro secciones Cada sección como de 50 páginas Más menos Entonces si sí, hoy Hoy terminamos de leer esto que se llama Endymion Entonces comenzamos Hay un escondrijo más allá De lo que parecen los confines del espacio Hecho para que las almas Errantes allí vayan Y, tra y tracen su propia existencia De la más remota lobreguez Oscuras regiones lo rodean, donde las tumbas de sepultados dolores el espíritu ve, pero apenas transcurre una hora en llanto, por el penetrante dolor recién nacido, se siente uno más reconfortado, y en estas regiones muchos dardos envenenados vuelan por azar, son el propio hogar de cada enfermo. Todavía está por venir el hombre que no haya viajado por este infierno original, pero pocos han notado todavía con qué calma y placer se puede conciliar el sueño en ese profundo lugar común. Allí la angustia no atormenta ni el placer empalaga, huracanes de dolor siempre llaman a la puerta, aún así todo está tranquilo en el interior y desolado, muy desolado acosado por claras ráfagas en el interior no se oyen sonidos más altos que cuando en el cubierto féretro la mirada de la muerte se queda fija no entra nadie que se esfuerce por ello se gana de repente solo cuando el que sufre comienza a quemarse entonces queda libre para él y desde una urna todavía llena de hielo derretido toma un sorbo la joven se mele Nunca consiguió tanto placer con sus deseos de paternidad. Feliz lobreguez, oscuro paraíso, donde lo pálido llega a ser la flor de la salud por derecho propio, donde el más temido silencio es el más articulado, donde la esperanza inferta, donde aquellos ojos son los más brillantes que mantienen los párpados cerrados durante más tiempo en un sueño sin sueños. Oh, feliz lugar del espíritu, ¡Oh, alma maravillosa, preñada con tal antro para salvar el todo en tu propia profundidad! ¡Aleluya, gentil Carlo! Porque nunca desde que tus penas y dolores comenzaron te han sentido más contento. Una penosa lucha te ha conducido a esta caverna de quietud. Su sosegada alma estaba allí, cuando renacida con peligrosa rapidez, y así no me lamentó porque no sabía hacia dónde iba. Tan feliz que se hallaba que ni el airoso sonar de las trompetas que llegaba claramente del este los acudió de aquel encantador descanso. Aquella sublime fiesta. Aguijonearon en cambio el alado caballo. Con gran alarma revoloteaba hacia el sonido. Ningún encanto podía levantar la cabeza de Endymion. Aunque hubiera visto una máscara celeste, una multitud alada, plateada era su inconsciencia, Dulces voces gorgojeaban entonces como si quisieran arrullar y conducir al errante en su camino. De esta forma trinaban mientras que la pasajera visión se iba con brillante pompa. ¿Quién quién no asistiría a la fiesta de Diana? Porque todos los dolores, to, por qué todos los dorados pabellones de hoy han quedado vacíos. ¿Quién quién no asistiría a los esposales de Cynthia y sus festejos? Espero no Mira, con sus alas de plata se va buscando cielos más altos y canta chasqueando alegremente sus lúcidos dedos. ¿Céfiro está aquí y flora también? Vosotros, ávidos bebedores de la lluvia y el rocío, jóvenes compañeros de juegos de la rosa y el narciso, tened buen cuidado antes de entrar, de llenar vuestros cestos por completo con verde sin ojos, melisas, pinos dorados, ajedreas, menta fresca, aguileñas y soleado tomillo, sí, todas las flores y hojas de todos los climas, todos cortados en la mañana aún con rocío, venga, fuera, volaz cristalino hermano del cinturón del cielo, acuario, a quien el rey Júpiter ha dado dos palpitantes corrientes líquidas en verde alas con plumas, dos fuentes como abanicos, iluminadas por los juegos de diana, Disuelve la pureza helada del aire. Deja tus blancos hombros plateados y desnudos. mostrar el frío por tus alas de agua. Haz más brillante la reina de las estrellas en su noche de bodas. Rápido, vete rápido. Mira, Castor ha domado al planeta león. Y de la osa ha conseguido Pollux, su maestría. Hay un tercero en la carrera. ¿Quién es el tercero alejándose suave y rápido como el águila? El centauro rapante La melena de león al viento La osa, qué fiereza la, fecha del, la flecha del centauro Ya preparada parece taladrar algún enemigo A lo lejos su arco se comba en el azul del el cielo Se disparará Vigilante e implacable Cuando oiga sonar los laudes de las bodas Andrómeda, dulce Andrómeda ¿Por qué te retrasas tan tímida entre las estrellas? Ven aquí Únete a este tropel y sigue ligera a donde todos ellos van. El hijo de Danae, recién inclinado ante Júpiter, ha llorado por ti. Clamando a gritar a Júpiter, a ti, gentil dama, él te libertó. Viviréis y os amaréis eternamente por todas las lágrimas que estás soltando. Por temor a Daphne estate quieto, Apolo. Endymion no oyó más. El corcel lo llevó hacia abajo dejándolo en la verde cúspide de una colina como niebla. Su primer contacto con la tierra cerca estuvo de matarlo. —¡Ah! —se quejó. Si no hubiera sido arrastrado siempre por vientos peligrosos, nos hubieran abierto un camino en el infierno. Para siempre bendeciría los, hor los horrores que cuidan de una dificultad para sí, mis para sí misma tétrica conquista. Para él, Que bien más allá de los límites de la tierra la pena es leve la tristeza no es sino una sombra. Ahora veo la hierba, siento el sólido suelo Ah ¡Oh, de mí ah ¡Oh, de mí estuvo divino dónde quién quién te dejó tan calladamente en este lecho de rocío contempla como sobre este como esta feliz tierra nos hallamos todos aquí. Juntos vamos a amarnos el uno al otro Vamos a alimentarnos de las frutas de los bosques Y nunca, nunca ir a las moradas de los mortales de ahí abajo O dejarnos engañar por los fantasmas Oh destino Al interior de un laberinto volaría ahora mi alma Pero con tu belleza lo, re lo retrasaré ¿Dónde desapareciste? A tu lado me sentaré para siempre Dejemos parar aquí nuestro destino Un chiquillo en este lugar inmolaré pan nos dejará vivir en paz enamorados y en paz en su bosque silvestre me he aferrado a la nada amado a la nada nada he visto o oh, sentido sino oh sólo un sueño oh he sido presuntuoso en contra del amor contra el cielo, contra todos los elementos, contra el lazo que ata a los mortales los unos a los otros, contra el nacer de las flores, la corriente de los ríos y las tumbas de los héroes desaparecidos, contra su propia gloria, mi propia alma ha conspirado. Así mi historia relataré a los niños y me arrepentiré. Nunca he vivido, nunca he vivido un hombre mortal que haya asociado su apetito más allá de esa esfera natural sino que ha pasado hambre y ha muerto. Mi dulce India, aquí, aquí me arrodillaré, porque tú me has redimido, mi vida demasiado banal, el pretérito y el pasado son ya fantasmas sombríos. Adiós, cavernas solitarias y visiones del aire los enormes monstruos de visionarios mares. No, nunca más me engañarán las voces aéreas llevándome a la orilla de entrincadas maravillas, sin aliento, sin aliento, y horrorizado adiós mis más delicados sueños aunque tan vasto mi amor por ti es tranquilo llegará la hora cuando nos encontraremos en el puro el elicio sobre la tierra puedo no amarte por lo tanto ofreceré palomas a las alturas y guardaré las mejores a lo largo del fecundo año así tú cuidarás de mí y de esta bella dama mía y bendecirás nuestras sencillas vidas. Mi feliz India, mi lirio de los ríos, un beso humano, un suspiro real, un delicado apretón cálido como un nido de palomas en los árboles del verano y caliente con el rocío derramado de la sangre viva hacia dónde has hacia dónde has desaparecido ah, qué hay de todo esto sobre todo lo real hablaremos, pero no más no más solo en sueños. Bien, ¿dónde edificaremos nuestra morada? Bajo la sombra de la ladera de alguna colina con musgo, donde la oscura hiedra nos esconda, aunque no hubiera hojas en la primavera, y los tejos, ¿dónde, cuando pasemos, dejarán caer el rocío de sus vallas escarlatas? Oh, tú te alegrías mucho de vivir en tal lugar, Crepúsculo para nuestro amor Aunque luz suficiente para dar gracia A esos a estos gentiles miembros Reiclinados en el lecho de musgo Porque al dar un paso encontrarías el cielo azul Y al dar el otro Un profundo valle al fondo Mira, a través de los árboles Un pequeño río corre en este dorado Mediodía tan brillante Miel de la susurrante colmena Te traeré Y, y manzanas Manzanas resumantes de dulzura Te cogeré berros que crecen donde nadie puede verlos y acederas que no hayan sino mordisqueadas por, que no hayan sido sino mordisqueadas por los venados aregaitas de los tubos de la espadaña para que cuando puedas saber por dónde vago o para que cuando quieras en la quietud del hogar puedas escuchar y pensar en el amor déjame seguir hablando todavía déjame todavía bucear en la, en la alegría que busco porque aún el pasado me aprisiona. El arroyuelo en el que feliz puedes deleitarte lo llenaré de hermosos peces de pequeño del pequeño lago de la montaña, y tú les darás de comer desde la granera de, los ar de las ardillas. El fondo lo sembraré con conchas de ámbar y guijarros azules de profundos pozos encantados. Las orillas las plantaré de glantinas bañadas de rocío y madreselvas llenas de claro vino de abejas. Yo forzaré este arroyo de cristal, para que trace plateado el nombre del amor en la superficie del campo. Me arrodillaré ante Estía, con, por una llama de fuego, y ante el dios Febo, por una lira dorada. Ante la emperatriz Diana, por una lanza de caza. Ante Véspero, por una antorcha de clara plata, para que pueda ver tu belleza por las noches. Ante Flora, y un ruiseñor, que se posará suave y domado en tu dedo ante los dioses de los ríos y ellos tritarán cañas de pescar de oro y sedales de las largas y brillantes trenzas de las náyades el cielo te protegerá por tu extremada belleza el tajo musgoso será el altar ante el cual yo me inclinaré inclinándome amor querido ante ti esos labios serán mis delfos dictarán leyes que guiarán mis pasos darán color a mis mejillas y harán titubear o hablar con rapidez a esta misma voz y elegir de los tres placeres el más dulce y esa luz cariñosa, esos dos esos dos diamantes esos ojos, esas pasiones esas perlas supremas serán mi pesar o serán mi saltar de placer di no es una gloria dentro de nuestra visión —¡Oh, esto! ¡Esto no lo puedo dudar! El montañero sí se esforzaba con crudas y vanas fantasías para limpiar el camino de espinas de su tranquilidad. Esto hizo brillar de alegría los ojos de su dama, y aun así las lágrimas que lloraba eran lágrimas de pena, respondiendo así, cuando la adorada mañana resplandecía hacia lo alto en los valles del este. —¡Oh, que el dolor de este corazón hubiera cesado! O que el dulce nombre del amor hubiera pasado de largo Joven y alado tirano Por una repentina caída quieres dedicar este cuerpo a la tierra Y yo creo que el mismo instante de mi nacimiento Yo balbuceé tus florecientes títulos en tu interior Porque en la primera, en la primera aurora Al pensar en ti con las manos en alto Bendije las estrellas del cielo ¿No eres cruel? Siempre me he esforzado en pensar que eres amable Pero ¡ah! no bastará. Cuando todavía era una chiquilla, oí que tus besos concedían favores, y así yo lanzaba besos al viento pidiendo que encontraran un amor. Pero cuando me di cuenta a qué gran altura estaban todos los caprichos, orgullo y la voluble doncellés, todos los placeres terrenales, todas las inimaginables bondades que eran el cálido temblor de un beso apasionado, aún entonces, en aquel momento, al pensar en alto, desmayándome, caí en un lecho de flores languideciendo allí durante tres largos días. Benignos poderes, ¿no estoy cruelmente equivocada? Cree, créeme, querido Indimion, si yo fuera a ordir con mis propias adornadas fantasías de la dulce vida, tú serías uno entre tantos. ¡Ah, qué amarga es la lucha! Yo no puedo ser tu amor, lo tengo prohibido, en verdad que lo tengo, impedido asustado reñido por cosas ante las que tiemblo y la ira de las arpías dos veces más preguntado a dónde he ido por tanto no me preguntes más no te lo puedo decir ni te puedo amar debemos someternos nosotros mismos a la, ve a la venganza enseguida debemos morir debemos abrazarnos y morir como un lujurioso pensamiento no alargues más mi hambre oh. Podría quedar cochida en la trama de perversas delicias. No, no será así. Te bendeciré y te diré un largo adiós. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la primera canción del día de hoy. Que aquí el buen joven Carlos ya tiene preparado desde hace este dos años. ¿Quién sabe cómo? Pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama eh, 29 Palms de Robert Plant. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más de Endymion aquí en La Sangre Viva por Radio Cartón.com. que ya. Ah, finalizó porque por los derechos de autor de la canción que dice Robert Plank, o sea, Robert Plank a lo mejor sí dice yo te los presto, ¿no? Pero luego la discre dice y yo no te los presto. O pues sea, el señor sí es muy buena onda, pero yo dizque era no. Entonces, vamos a hacer este en 20 segundos eh, un video parte 2 de este programa que es el número 91 que por cierto esto sirve para darles el anuncio obligado de que bueno están invitados a participar y a escuchar y a compartir y a convivir porque hasta cierto punto va a ser un, un convivio ¿sí? este, lo prometimos aquí al buen Carlos Salvaje de las Praderas este controlador de, de las ondas radiales que este va a haber quesadillas con chorizo y guacamole. Aparte de que el programa número 1 sí, vamos a regalar 100 libros. Recuerden que este es el programa 91, entonces todavía falta un poquito para que se definan este los participantes de los invitados y estas cosas, pero pero bueno, este están todos invitados y les recuerdo el día de hoy estamos terminando de leer el gran poema llamado Endimion. De el gran romántico John Keats Entonces Ya está la última parte Para que por fin podamos leer Este Es que no es pesado, o sea, no está mal pues no Leer un gran poema Y que eso nos haya tomado ocho programas vale la pena, eh, o sea, si con esto alguien alguna vez en la vida me dice oye, este por haberte escuchado ahí medio castroso, este, durante ocho programas seguidos, hablando de Young Kids y leyendo un poema completo luego yo lo compré y lo leí, podía decir bueno, ya, la hicimos ¿no? entonces este, vamos a hacer como un movimiento en cámara lenta, mientras chocamos nuestras palmas, este, Carlos y yo así como de a huevo le hicimos ocho programas pero pero quién sabe este solo el tiempo nos lo dirá El cario no respondió ni una palabra. Ambos desengañados, silenciosos, pálidos, se internaron juntos en los verdes valles, y lejos se vieron obligados con deleite a sentarse bajo una bella y solitaria haya No se miraron, pero insistentemente escru eh, escudriñaban al oscuro círculo de hojas marchitas. Endimión, infeliz, está cerca de apenarme al verte así en último extremo. En el cielo antes que esto pero verdaderamente que yo juzgo la verdad como la mejor música de una canción recién compuesta tu voz parecida a la de laú cantaré aquí mucho tiempo y tú me ayudarás no me has ayudado sí emperador de la luz de la luna la felicidad ha sido tu premio durante muchos millares de años aunque a menudo al borde de las lágrimas yo he guardado luto como si tu como si todavía tú fueras un montañero olvidando el viejo cuento no retiró sus no retiró sus ojos de las hojas muertas como si hubiera sentido un ápice de alegría el espíritu se estira se estira como un límpido amaranto como loco de, se extravía por el viejo jardín de los días de la niñez Un poco más adelante, el mismo arroyo justo al cual soñó embelesado por primera vez, y en la misma barca en la que se recostaba y grababa un cuarto creciente y derrochaba a su ingenio rodeándolo de pequeñas estrellas, el prolífico árbol había hinchado y revertecido el piadoso carácter, nunca descarriándolo, porque no había ni una pendiente en la cual el antílope no lo temiera, ni un árbol. Bajo cuyos ensombrecidas raíces no hubiera jugado con sus leopardos domesticados No pudo ninguna flecha ligera o jabalina Polar en el aire hasta que donde las suyas no hubieran alcanzado Y aún así, no lo sabía ¡Oh, traición! ¿Por qué sonríe su dama, deleitándose a la vista de todos sus sufrimientos? Él no la ve Pero ¿quién lo mira así? Su hermana es peona de los bosques ¿lo podrá soportar ella? imposible con cuánto amor se abrazan su dama sonríe la felicidad se refleja en su rostro no es traición querido hermano mío Endymion no llores más no llores así ¿por qué tienes que sufrir cuando la cuando el Atmos está tan pero tan excitado? da gracias a los grandes dioses y deja de amargarte No hables con voz desmayada más, y deja de suspirar. Seguro que esto es algo que yo no creeré que tengas almacenado tanto y tanto pesar, como para revivirte con mi beso otra vez. De buen seguro que no puedes llevar ningún dolor en tu mente, viniendo de la mano con alguien tan hermosa. Sed felices los dos, yo arrancaré las flores del otoño para vuestras coronas. Pan, pan. Será el sagrado sacerdote para el joven Endymion. Cuando él esté re restablecido, tú, bella dama, serás nuestra reina. Pero, ¿no es una vergüenza veros así, tan... tan tristes? Quizás sois demasiado felices para estar alegres, o os sintáis como si fuera un día vulgar, con la voz tan libre, como alguien que nunca haya estado fuera. Nadie preguntará de dónde venís pero seréis los dioses de vuestro propio descanso imperial. Ni siquiera yo, durante todo un mes, curioseré en las horas que desde ahora transcurrirán ya, que desde mi glorieta cantaré para vosotros. Oh, Hermes, en esta misma noche se cantará un himno para Cintia, reina de la luz, porque los viejos adivinos vieron la noche pasada con buenos signos en el aire, que serán beneficiosos como estos sabios dijeron, para la perpetua salud de los pastores y sus rebaños, y aún más, en el rostro de Diana leyeron el feliz mensaje. Por lo tanto, para ella son estos alegres cantos del atardecer. Todos nuestros amigos vendrán de cerca y de lejos, muchos han, muchos han hecho ofrendas por tu muerte, y otros muchos, aún ahora, se cubren la frente con cipreses en los días de sacrificio. Nuevas canciones compondrás para nuestras doncellas Y aplacarás la tristeza de la frente de vuestros cazadores Dime, mi reina y señora ¿Cómo devolver a este descarriado hermano mío sus naturales alegrías? Sus ojos están puestos en ti Mientras tú tranquilizaste su destino casi como una diosa Ayúdame, te lo ruego, ha persoaduirlo Endymion, querido hermano, di ¿Qué te pasa? Él no lo pudo soportar más y así doblegó vehemente su alma como un arco espiritual y lo disparó por dentro y calmadamente dijo Yo debería tenerte a ti, mi única amiga, dulce doncella, mi única visitante, aunque sin ignorar que esas excepciones que se van con el placer entre los hombres son placeres tan reales como pueden ser, pero los hay más sublimes — que yo no puedo ver si impiamente acepto un reino terrenal desde que te he visto he permanecido completamente despierto noche tras noche día tras día hasta que del imperio he bebido mi copa estate contenta hermana Viéndome más feliz que todos los sucesos mortales Como un joven eremita viviré en una cueva musgosa Donde tú vengas sola hasta mí Y laves tu espíritu en las maravillas que te relataré Por fin el reino de los pastores prosperará mucho Porque tu lengua confiaré toda la salud Y por amor a mí Permita a esta joven doncella vivir contigo Como una hermana Tú sola, peona, debo volver a verme Yo sé que esto puede parecer extraño, pero cuando, querida muchacha, veas que es por mi felicidad, ninguna perla rodará por esas mejillas. Hermosa compañera, ¿estarás contenta de vivir con ella, de compartir el amor de mi hermana conmigo? Como alguien resignado y doblegado por las circunstancias, y por lo tanto ciego en su voluntario encierro, así dijo este humilde desconocido, «Ya hay un zumbido» un zumbido en mis oídos ha volado pleno de júbilo hasta Diana, la verdad he oído, pues bien, veo que no hay ni un pequeño pájaro tierno de todas formas, porque de ello se ha cuidado el propio Júpiter, he buscado el descanso por mucho tiempo, y sin darme cuenta lo he encontrado ante mí, y muy glorioso, apropiado en mí mismo corazón, sabía, sabía que había un lugar desocupado en él, en ese mismo vacío morará la blanca castidad y me instruirá en el sueño de las noches solitarias. Con sanos labios me ofreceré el número de la hermandad de Diana y amable dama, con tu benevolente ayuda esta misma noche entregaré mis días futuros a tu, a tu templo consagrado. Como se siente un soñador que crea la mayor parte de su propio y particular miedo, así se sintieron estos tres. O como alguien que, en su vejez... Se arrodilla ante Lucifer o Baal Cuando se ha debilitado después de un pequeño sueño O cuando en una honda mina bajo el suelo Dormido encontrarás a sus amigos quienes no lo reconocen Cada uno se apresura a inclinarse hacia pensamientos y cosas comunes por el temor Luchando con la fantasmal enfermedad para alegrarse Pensando que en una cosa de sí o no De las cosas más amadas de casa hablan Pero la explosión del espíritu queda herido Y todos soñadores, todos fueron soñadores Por fin, fue que Endymion dijo ¿No están nuestros destinos marcados? ¿Por qué nos quedamos aquí? Adiós, tierna pareja, adiós Entonces aquellas doncellas con triste mirada se retiraron como mareadas Dolorosa y cálida su mirada fue tras ellas Hasta que llegaron hasta un soto de cipreses con un con su mortal buche, con un pequeño instante, tal como se dio cuenta, las tragaría para siempre. —¡Esperad! —dijo gritando. —¡Ah! ¡Esperad! ¡Volveos, doncellas! ¡Rápido! Tengo algo que decir. —Dulce india, te puedo verte una vez más. Es algo por lo que enloquezco. Me contentaría, peona, que volveráis la mano a las sagradas alboredas, que silenciosas se hallan detrás del gran templo de Diana. Yo estaré allí el primer parpadeo del atardecer. Se ha ido. Solo una vez, solo una vez, una vez, una vez más. En este instante se llevó las manos a la cara y así descansó la cabeza en un montoncillo de musgo verde. Y así permaneció como si durante todo el día un cadáver hubiera sido salvo cuando levemente levantó la mirada al frente para ver cómo las sombras se le atargaban con el lento transcurrido del tiempo perezosa e indolentes hasta que las cimas de los álamos en temeroso viaje hubieran alcanzado la orilla del río entonces se levantó y lentamente como la corriente del mismo río caminó hacia la alborada del templo lamentándose así ¿por qué una tarde dorada como esta? la brisa es tan cuidadosa y suave que ni una hoja caerá antes que el sereno padre de todas ellas esconda su cabeza de verano por el oeste ahora estoy poseído de respiración habla y prisa pero al crepúsculo debo decirle a dios por última vez la noche hará caer en la muda hierba millares de lentas hojas y con ellas moriré no apenas mucho morir cuando el verano muera en el frío césped porque he, yo he sido una mariposa un señor de las flores guirnaldas, lazos de amor, cándidos ramilletes, setos, paraderas, melodías y rosaledas, mi reino llega a su muerte, y así es que yo debo morir con él. Así que si en todo esto difamamos el dolor, el agravio, la tristeza, el desengaño, la pena, que nos queda por lamentar? Por los enemigos de Titán, que voy bien servido, Diciéndose esto, avanzó ligeramente en una especie de mortal alegría, riéndose del limpio arroyo del atardecer como si hubiera sido bufones. No redujo la risa su sagrado natural continente, hasta que no apareció la arboleda, como por encanto, y entonces fue que su lengua con sobria prontitud se desató cuando allá penetró dije, rey de las mariposas, pero por esta oscuridad y por el viejo Radamanto de, de sentenciosa lengua, esta oscura religión, pomposa soledad, por los restos mortales de Prometeo restituidos por robo, por las gudejas del viejo Saturno, por su cabeza sacudida en una parálisis en un parálisis eterno, me atea cosas luminosas donde mi infancia y en este modo debe ser desechado Así, condenado a morir, es toda seguridad suficiente para que un hombre mortal se vuelva impio. Así, en su interior comenzó por cosas para las cuales no se encontraba expresión ahondando ahondando y ahondando cada vez más, hasta que se ahogaron más allá del alcance de la música, porque el coro de Cintia no lo oyó, a pesar de que ningún espeso follaje, ningún espeso encubrimiento se interpuso para apagar el himno vespertino agrandándose a lo lejos, suave y pleno entre los oscuros pilares de aquellas rústicas naves, no vio las dos doncellas ni sus sonrisas, pálidas como primaveras cogidas a medianoche, por los dedos frescos de un arroyo, infeliz sujeto. —¡Endymion! —exclamó Peona—, estamos aquí. ¿Querías tú antes que todos nosotros nos hallemos en los ataúdes? Entonces él la abrazó. Y tomó el amado de su dama, apretándole y diciendo, Hermana, yo tendría poder, si fuera la voluntad del cielo, sobre nuestro triste destino. Ante lo cual aquella extraño de oscuros ojos se eriguió y dijo con voz, con nueva voz, pero dulce como el amor, ante el asombro de Endymion. Por la paloma de Cupido, ¿así que podrás? Y por la verdad del delirio de mi propio pecho, lo harás, amado joven. Y mientras así hablaba se le llenó la cara de luz como reflejada por una llama plateada. Su largo cabello negro hondió al vento con reflejos dorados. Con sus ojos brilló como una aurora azul llena de amor. ¡Ah! Él vio un febo, su pasión. Con alegría ella desarrugó su frente lúcida continuando así. Triste, triste, triste ha sido nuestra espera. Pero un miedo tonto me atemorizó primero. Luego leyes del destino entonces fue determinado para que desde este estado mortal deberías amor mío por un cambio invisible ser espiritualizado peona recor recorteremos estos bosques recorreremos estos bosques y para ti serán tan seguros como era tu cuna volarás a las alturas para estar con nosotros muchas veces Luego la iluminada Cintia besó a Peona y la bendijo dándole las buenas noches. Su hermano la besó también, arrodillándose ante su dios en bendito rapto. Ella le dio sus hermosas manos y lo miró. Y ante tres ligeros besos que él le dio, se desvanecieron en lotananza. Peona volvió a su casa por el sombrío bosque, maravillada. ya después de ocho programas, no lo digo con con hartazgo, sino como como eh, logro lo logro desbloqueado este sí, o, así termina el poema de Endymion, que se va con su amada al cielo y deja a su hermana encargada de, de los bosques ¿no? que bueno, ha sido una muy larga muy muy larga historia, ¿no? entonces bueno eh, esto queda como la Grandísima recomendación Busquen más, más, más poemas de John kits Y bueno, este Creo que andamos más o menos sobre el tiempo Algo así Este, sí, solo con el Este, con la muerte súbita De que se fue el, el internet Entonces, bueno, el día de hoy Este, vamos a Eh, bueno eh, Bueno, ya Es que estaba comando unas cosas eh, Sí, eh, el día de hoy, como les decía Ya terminamos de leer este El poema Endymion Del de gran John Keats el gran gran poema de, de Endymion y este le recuerdo es el programa número 91 de, de A Sangre Viva, estamos cerca del programa número 100, que va a ser un, espe un especial que va que pretendemos que sea de 2 horas 22 minutos, 22 segundos en el cual tendremos de regalos 100 libros tendremos algunos invitados, tendremos buena música tendremos un ya prometido este guacamole junto con sus quesadillas con, con chorizo este es, no necesariamente son albur Pero cada quien. Eh, bueno, este hoy vamos a, a regalar un libro que este según yo lo había echado en la mochila. Desafortunadamente no, no está en mi mochila. Pero sí les puedo platicar este cuál es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Pues sí. es algo que creo que muchas personas ya, ya hemos leído, que conocemos. Es el libro de la metamorfosis de Franz Kafka. Que creo que es... Pues no obligado, pero sí creo que es una de esas lecturas eh, comunes dentro de las personas que se van iniciando dentro de la literatura. Tanto por recomendaciones como porque uno va empezando a agarrar más autores y en algún momento sale la referencia. Casi siempre este alguien habla de directamente del personaje, ¿no? o menciona el nombre, o menciona un poquito como del... del del resumen de lo que trata el libro, ¿no? o sea, esas son las clases de referencias que se hace el libro de, de Metamorfosis de Franz Kafka, que es el libro que estaríamos regalando el día de hoy, eh, hoy no se los puedo mostrar porque según yo lo había echado en la mochila, pero pues este está muy bien ahí en el, en el, en el closet junto con los demás libros, ¿no? pero bueno, eh, eso va a ser el libro del regalo del día de hoy, y este... Para ganarse ese libro de la Metamorfosis de Franz Kafka, pues solamente este tienen que mandando mandarnos un mensaje, ya sea a uno de los videos que están aquí publicados o en la página este de Sangre Viva en Facebook, que le ponen ahí en el buscador, ahorita que andan ahí en el carro o en el baño o en la sala o limpiando o lo que sea, este sean un, un espacio de 35 segundos, solamente 35 segundos, eh, contados. Y ponen el buscador a sangre viva. Así todo pegado a sangre viva. Y entonces les aparece la página del programa. Y mandan un mensaje y nos dicen. Yo quiero participar en el programa número 100. Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo del día de hoy. Que es Metamorfosis de Franz Kafka. Sino sí, con otros 28 segundos que les restan. No sé de dónde. Si un minuto en realidad son 60. este De los otros 28 segundos que les, que les quedan de este segundo minuto. Que se van a tomar. Se van a la página. Bueno. A la aplicación de Instagram Igual se meten al buscador Ponen todo pegado eh, a Sangre Viva Programa Y ahí aparece la página de este programa Y ahí también nos pueden mandar un mensaje directo En el cual nos digan Yo quiero participar en el programa número 100 O yo quiero participar en el especial 100 Lo que quieran Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalado el día de hoy o sea, es, es muy sencillo Así como que vayan a venir o no vayan a venir, de todos modos si se apuntan ya se estarán ganando ese libro. Y ya saben, este si tienen conocidos este que les interese o no es la literatura y los libros, eh vayan vayanles anunciando que va a haber un programa que va a llegar a los 100 programas y que va a tener un especial y que por eso van a cometer la osadía de regalar 100 libros, ¿no? Para que estén ahí al pendiente Yo creo que vamos a regalarlo en paquetes como de, de 10 O sea, para hacer 10 paquetes de libros ¿No? Más o menos, algo así Y si no, pues ya ahí se podrán negociar Alguien que diga, oye este, pero Puedo cambiar este acá o algo así Es como de, pues ahí van a estar los 100 libros Y ya, quien venga, así literal Quien venga, este, se los va a empezar a llevar O sea, va a estar ahí en la caja de libros Y escójale, así como Usted sabrá de hecho es así como que el, La quesadilla con, con guacamole Mientras escogen los libros Pero bueno, eh, como ya estamos Sobre el tiempo eh, Solo para decirles que muchas gracias Por estar escuchando, gracias aquí al, al buen Sergio Si sí, nos despedimos este, Chido por todos eh, ¿Vas a participar en el programa 100? Sí, vamos a participar ah, todos los que podamos, ¿no? Muy bien, claro, claro. Vamos a regalar muchos libros también. Vamos a, regalar, vamos a, a juntar este 100 libros para regalar 100 libros. Fácil, Sí, sí, esperemos. Esperemos que sea así de fácil. La idea también es que se va a regalar este un poco de guacamole y cosas así como quesadillas, pero eso ya estaría aquí el interventor de las quesadillas, a ver si es cierto que están bien hechas, que si sí tienen queso, ¿no? Pero bueno. Orale. Ya estaremos ahí en el programa 100 Este es el programa 91 Que ya está cerrando Entonces vamos a dejarlos el día de hoy Con una muy buena canción Este De Pink Floyd De este disco que es con una opinión muy dividida Yo creo que la verdad este No necesariamente hay disco de Pink Floyd malo Sino que este, no, no lo hemos escuchado muy bien ja, Y nunca, lo hemos, no, nunca lo, lo hemos terminado De entender, pero bueno Este, muchas gracias por escucharnos por seguir aquí cada cada lunes y cada semana este eh, pues sigan la, las transmisiones en radiocartón.com o métanse a checar los podcasts de los diferentes programas que aquí el buen Carlos se desvela este poniéndonos ahí en, en control y en, y en orden, muchas gracias entonces eh, los dejamos con High Hopps de Pink Floyd y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes Eh, igual a las 7 de la tarde Aquí en RadioCartón.com Muchas gracias y hasta la próxima place we lived when we were young In a world of magnets and miracles Our thoughts trade constantly and without boundary The ringing of the division bell had begun Steps, running before time took our dreams away Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground To a life consumed by slow decay The grass was green and Aside. steps taken forwards but sleepwalking back again dragged by the force of some in a tide Still straight to the horizon Though down this road we've been so many times The cross was greener